¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al último de la semana en esto que es uno contra uno Radio en el aire de AM570 Radio Argentina, también a través de la web en cualquier lugar del mundo 1contra1web.com Nosotros comenzamos con este resumen semanal repasando lo más importante que nos dejó la semana una semana movida, una semana con mucho testimonio primero habló el General Manager o el Director Deportivo de Obras Sanitarias Gregorio Martínez, que en tres declaraciones nos decía lo siguiente Juan eh, estuvo entrenando todo el receso en el club eh, haciendo su rehabilitación y su recuperación como corresponde, lo está haciendo en el club con el personal médico del club confiamos plenamente que se va a quedar con nosotros nosotros bueno, en el caso de Julio González nosotros lo hicimos con el Ester Navar él decidió no hacerlo hicimos apostar a una experiencia de un entrenador extranjero, nos pareció que el un entrenador español era lo que nosotros estábamos necesitando Trifones es la persona hay poca cantidad de jugadores que tenemos que buscar ampliar la oferta de jugadores pero la semana seguida en testimonios y hablamos con Juan Pablo Figueroa el ex base de Atenas de Córdoba el cordobés que vuelve a la Liga Nacional a jugar en Peñarol de Mar del Plata y esto nos decía Juan Figueroa Seguimos teniendo contratos por otra temporada, pero pero bueno, decidimos llegar a un acuerdo y, y salir y volver por el país, que realmente lo vio como un desafío, un gran desafío. De Peñarola hace un, un tiempo que, que, bueno, mi representante venía hablando. Estaba la posibilidad que Sergio sea eh, el técnico y obviamente que eso me, me interesaba mucho más. de Figueroa nos vamos a otro base pero hablamos de Maxi Stannik también vuelta a la República Argentina después de su paso por el básquetbol de Brasil y esto nos decía Maxi Stannik contento de volver familiares habíamos decidido no volver a Brasil tenemos muchas propuestas para para seguir y, y, y muy buenas de lo económico de, de formar un equipo que pueda competir que pueda estar a la altura de la competencia de los mejores equipos Esto nos decía Maximiliano Stanik, nos vamos ahora hacia Lanús, Pablo Bertone, que nunca había jugado a la Liga Nacional, con su chance de estar en el equipo Granate, dirigido por Germán Intonio, y esto nos decía Pablo Bertone. En Europa, me fue bien el año pasado, estaba muy contento ahí, quería ahí creciendo ahí. Lanús y otros equipos más, Lanús eh, se justo cuando yo volví a Argentina, entonces cuando vine por Buenos Aires, así que tuve la oportunidad de ir al club hablar con la gente de jugar muchos minutos si gana todo pues se lo tiene que ganar no va a soltar más claro. Polémica que se sanjó finalmente Gerardo Montenegro habló con nosotros el presidente de Quimza de Santiago del Estero, vicepresidente de la asociación del clube de Gerardo Montenegro hablando del equipo No bueno, bueno, sabemos que tiene el derecho de, de, de elegir otra jugada esto, esto no está en discusión Se queda, más allá de mi con el representante que lo expreso, lo he manifestado y se lo he dicho a él y lo he dicho públicamente. Se queda porque yo le doy la palabra y yo la cumplo. Y ahora, yo debería conocer todo, hablar con él y conocer bien la motivación para que tenga, haga sus comentarios, digamos la verdad. No conozco. yo hoy, me, como que, por ejemplo, el de afuera, no conoce que, que pasó mi discusión con Bonela. Finalmente, Vega seguramente va a continuar en Quimza de Santiago del Estero. El Chapu Nozioni que está jugando en Brasilia con la selección argentina y es el goleador del partido con 17 puntos en este preciso momento. Nos hablaba en el Media Day organizado por la Confederación Argentina y nos contaba de las vicisitudes de él y de su equipo. Haber, habernos ido todo y... Y no dejar a nadie para, para tratar de mostrar ese camino no no hubiera sido responsabilidad nuestra, ¿no? Creo que nosotros tenemos que responsabilizarnos de lo que hemos hecho. de jugadores que juegan juntos y que hacen las cosas bien y se tratan de, de poder conseguir un logro increíble y, y sería es, es extraordinario poder ir a la Unión de Río de Janeiro. ¿no? Noelia Orman en el Hotel Panamericano hablando con los jugadores y también habló con Campasso, Y después con la provístola. Esto decía Facundo. Para mí, creo que para todos también fue muy positivo. Eh, por ahí todos deseamos buscar una medalla, pero también se pusieron cosas muy importantes. No sé si más o menos, se pusieron cosas importantes. Como una como nos estamos consolidando como equipo, conocernos más, equivocarnos juntos. Nicolás la provítola el hijo de Margarita Stolbizer, el hombre del Lituevos Ritas. De Lituania, equipo de Marcelo Nicola También nos contaba lo siguiente La intensidad eh, El ritmo de juego que podemos meter eh, Podemos igualar la intensidad De cualquier otro equipo más atlético De nosotros, la ventaja puede ser que nos falte un poco de experiencia estoy motivado, estoy con, con muchas ganas He hablado con Nicola que va a ser el entrenador Y, y la verdad que me, me ha dado Muy buenas referencias del, del club De la ciudad Del Panamericano a Chile en Chile estaba Guillermo Durán, el profe de la uva el hombre, el matemático, como se lo conoce a Guillermo Durán, hincha en San Lorenzo, y le preguntábamos acerca de cómo se iba a jugar la próxima Liga Nacional. Estamos empezando el 23 de septiembre, o al menos esa semana, y bueno, nada, jugando una liga que, que, que termine su serie regular a mediados de abril, con la idea de alrededor del 20 de junio estar terminando la liga... 10 equipos de cada lado, Conferencia Norte y Conferencia Sur La significación ahora es un poco distinta, ¿no? Pues los 6 primeros El primero y el segundo descansan en la primera vuelta Y el tercero enfrenta al sexto, el cuarto enfrenta al quinto Para definir quiénes son los semifinalistas de cada conferencia 7, 8 y 9 terminan, los décimos juan por el descenso La final a 7, todo lo demás a 5 5 Managers, jugadores, dirigentes, matemáticos y más dirigentes, porque Eduardo Tassano habló con nosotros... Sí, sí, no nos dijo en ese momento que Leiva estaba confirmado. Se confirmó en el día de ayer, pero Martín Leiva es el nuevo jugador de regatas de corrientes, como veníamos anunciando, junto a Mati Traversa. Y Eduardo Tassano nos decía lo siguiente... Sabemos de las de, de Martín, creo que por sus características y su personalidad y su jugador que encajaría perfectamente en, en nuestro equipo el equipo eh, bueno, como saben tenemos los dos bases, que son Escala y Javier Martínez Nosa ya tenía contrato eh, ayer cerramos con Calderón eh, es el Chico Saiz que, que está en el plantel Sur Brigen se quedaría como su 23 con Paolo pasa eh, tenemos que cerrar en ese año anterior y pues nos ponemos a conversar. La semana en testimonios, Gregorio Martínez, Juan Pablo Figueroa, Maxi Stanic, Pablo Bertone, Gerardo Montenegro, El Chapu Nación y Facu Campazzo, Nicolás Laprovíttola, El Matemático, Guillermo Durán y Eduardo Tazano, todo esto lo podés escuchar y lo podés leer en uno contra uno web.com y también estará este resumen, somos uno contra uno estamos hasta la una está jugando argentina con uruguay se mueve el mercado de pases en un rato estamos con Matías Traversa, musiquita cortina y ya arrancamos con el programa de hoy maneja su ella está sola